El Pequeño París se trasladó a 6 o r i e n t e 5 y 6 Sur. Contamos con botones, cierres, hilos, lanas y paquetería en general. El Pequeño París prefiere producto nacional. Tenemos más de 50 años atendiendo a nuestros clientes. Venga y visite nuestro nuevo local y pida su 10% de descuento en sus compras. El Pequeño París, de 9.30 a 20.30 horas, de lunes a sábado, horario continuado. ¡Te esperamos!